Bueno, mi gente, ya tú sabes, en Alto Calibre Radio Show, como siempre, transmitiéndote aquí todo lo que tú quieres escuchar, simplemente lo que tienes que es www.altocalibre.com slash radio, ya tú sabes, con Blanco separando a los niños de los hombres, y hoy, nada más y nada menos que llega desde la realeza, ya tú sabes, el que todo lo pega, el King of Kings, ya tú sabes, como tú lo quieras llamar es Don Omar pasa Blanco? Ya tú sabes, aquí en Alto Calle el Berrio Show. Déjame empezar saludando a toda la gente, a todos los que escuchan el programa, a toda la gente que a nivel mundial sigue eh, cachando y capillándose esa señal tuya y dándole al, al género como es desde siempre. Así que saludo a todo el mundo, en ¿verdad? Oye Don, este sacaste nada más y nada menos que King of King, un palo, un palo, mega palo. Te quería preguntar yo. ¿Qué tú pensaste antes de sacar King of King? ¿Qué, qué estabas pensando por tu mente? Porque es una producción diferente a todos los demás del género. Ahí tú te expusiste a que la gente te comprara el disco y que no te lo comprara. ¿Qué tú estabas pensando antes de sacar ese disco al mercado? Ahora cuando, cuando nosotros empezamos a trabajar el disco blanco, nosotros llevábamos ya casi tres años sin hacer un disco, casi tres años sin trabajar en compilaciones o trabajando en una que otra compilación, ¿me entiendes? Son las compilaciones de la compañía, digamos que todo el mundo sabía que era un proyecto y que era un, un suerte o verdad como decimos los boricua. era suerte si, si pasaba y verdad si lo creían y gracias a Dios al sol de hoy desde que entramos nos conseguimos la primera posición en tan solo dos semanas con Angelito hasta el sol de hoy eh, 800.000 discos vendidos terminamos de sacar el Armageddon Edition el 19 de diciembre eh, Estoy bien, estoy bien, gracias a Dios Yo creo que aquí fue un proyecto que me atreví a hacer Y que la gente lo aceptó Eso es así Y aquí ya tengo la respuesta Porque la gente siempre llama para pedir canciones este, Tuyas, de ese disco Y eso que acabas tú de mencionar También era otra pregunta que te quería hacer, por lo menos este, tú, que eres la persona que, que estás haciendo la, las grabaciones. Cuando tú sacas King of King, tú no dejas ni cinco meses ni seis meses para sacar otra vez al Magedón. ¿Eso no te afecta a ti en las ventas de tus mismos discos? Al contrario, bueno, tú sabes qué? que yo tengo, gracias a Dios, la, la, la bonita experiencia de, de que siempre que saco una producción, saco una producción al lado de gente que vende discos, de verdad. En esta ocasión, cuando sacamos King of Kings, Whitney y Yandel, que al sol lo hoy parte de la compañía también, que para que mando respeto y saludos, eh, tenían para el mundo un tema como Pan Pan, que se convirtió en el número uno del Billboard y, y, y estuvo trabajando ahí, pero fue, fue un proyecto, porque ese mismo momento en el que, que seis meses después, nosotros salimos en mayo 22, mayo este, 7, siete, 8 siete meses, ocho meses, que es lo que tenemos más o menos trabajando, eh, King of Kings para sacar a del Magedón Lo que estábamos buscando era colocarnos en este top de nuevo para poder cactiar en el año 2007 para todos los premios Billboard, para trabajar este los Grammy, para trabajar. Yo creo que ese es la, el, el puntaje que podemos eh, lograr con, con volvernos a colocar. Ya estamos número dos. Si logramos ponernos número uno en menos de dos semanas de nuevo, que yo espero en Dios que que ya estemos número uno en dos semanas. Nos entramos como ganadores del Charlie en menos de un mes, que eso nos haría ganadores del premio Billboard, que nos haría eh, futuros ganadores quizás del premio Grammy. Oye, que sería sería bueno, porque de verdad que... No, si es... ese es bien, ese es bien, tú sabes que yo creo que mucha gente dice, wow, este, como lleva muchos años trabajando, quizás nunca se ha ganado un Grammy. Yo creo que yo sí que soy artista que no se ha ganado un Grammy, pero que sigue sí, la gente pensando que soy un buen artista, ¿me entiendes? Y, y, El tiempo no me ha desmerecido, que al contrario, como el pino, el tiempo pone mejor las cosas. Yo creo que hoy en día soy un, soy más caballero, soy un hombre ya de 29 años que, que, que pienso mal las cosas, o okay, sea, estoy trabajando bien. Oye Don, además de trabajar bien, tengo mucha gente, tú sabes, además de, de alto calibre en el show, pues tengo pues, la oportunidad de siempre participar en muchas emisoras. Cuando digo muchas emisoras, son más de seis emisoras, emisoras que tú conoces, emisoras que yo conozco, a nivel de Nueva York, todo Estados Unidos y también repúblicas también. Este, muchos me han dicho, oye, ¿por qué Don Omar, eh, si él empezó eh, cantando en discotecas? Porque ahora mismo Don Omar, lo que es Don Omar, lo que es un Daddy Yankee, lo que es un Wisin y Yandel, lo que es un Teo Calderón, no pueden hacer unos precios módicos para ustedes presentarse en discotecas donde ustedes empezaron Bueno, yo no puedo no no puedo, no puedo, no puedo aceptar el comentario como para mi persona. Yo okay. no soy eh, ese tipo de artista que voy a un club, a mí la gente me han visto en club. Okay. Voy a un club, lo mismo que voy al Madison Square Garden, como lo llenamos en el mes pasado, o como voy al, al, al Brixton Colling Academy en Londres, que también, también lo llenaron. Son mis fanáticos, yo voy donde sea, de verdad. yo eh, Quizás mucho de esto, mucha culpa de esto, quizás también la tienen los promotores de los eventos pequeños, blancos también. Es correcto. Eh, Quizás el artista tiene la disposición, porque yo sé que todos nosotros somos personas que tenemos que estar en contacto con nuestros con nuestro fanáticos, con la gente que quiere oír nuestra música, con la gente de un club. Pero es imposible que tú quieras pedirle... a, uh, No voy a poner ningún nombre para no meter a nadie en el sistema. Eh, tú no puedes poner uno de los tres pilares de género uh, en un sitio donde vayan a haber más que dos mil o tres mil personas, Porque es imposible, tienen más demanda que eso Eso es así, de verdad muchachos no es, no, es la, no es ni actitud mala Ni que nos hemos olvidado de la gente Señores, lo que vamos a causar Es un gracias Al cariño de todos ustedes y de nuestros fanáticos Lo que vamos a causar es que nos dañen la noche porque nos van a sacar de la discoteca. Arrancando, los primeros que van a tener ahí son los bomberos, arrancando. Arrancando, eso es que hay, sabe, es la seguridad, es por seguridad de ustedes, por seguridad de nosotros, pero ¿sabe qué? Hoy en día estamos viendo las fichas para que las personas que quieren ir a ver un show de fulano, de sutano, de sutano, puedan ver una gira en presentaciones de teatro, que es lo que voy a comenzar a hacer ahora. ¿Me entiendes? A moverme dentro de los teatros de todos los, los, los estados, dentro de estos Chicago, North Carolina, a moverme dentro de todo eso que son estadios o, o tienes otros que pueden ahí pegar 5.000, 7.000 personas que yo creo que ahí pues quizás usted no tiene una pista para bailar pero va a haber un buen show eso es así, y lo, de, y lo demostraste solamente cerrando el concierto en Puerto Rico en diciembre ya tú sabes eso King of King, eso quedó demasiado, yo lo tengo aquí, lo tengo al paro, de verdad que trabotaste todo un chorro de bailarines ahí, eso fue un espectáculo nada más y nada menos que Les en el violín Eliel en el piano, tu corista, Mario Villay, bueno, de verdad que eso fue un espectáculo de Mario, vida. Hernán, Carmelo, y yo creo que eh, nuestros compañeros, nuestros nuevos compañeros de la Escuela de Teatro de Broadway, que son los nuevos bailarines que están trabajando con nosotros, y actores, nuestra maestra de, de teatro, Marta Torres, que ha, ha llevado todo eso, que... que Si usted no lo pudo ver, pues la cadena de, de televisión ¿Se puede decir el nombre, Laura? ¡Ey papi! Está alto, el Radio Show ¡Meta mano! <ríe> la cadena Direct TV la pasó por televisión Y quiero que sepan una cosa Nos hemos convertido en el primer latinoamericano En capturar alrededor del 78% De la atención del satélite Del día que estuvieron moviéndose los conciertos de, de servidor. Bueno, Don este Estamos hablando de tu producción La gente quería saber y solamente nosotros nunca llevamos cochinche, nosotros siempre carlamos con las personas, ya te tuvimos aquí en alto calibre una vez, aunque seguimos hablando cada vez que nos vemos, siempre estuvimos en la justa, un montón de cositas, ya tú sabes. Don Omar, vamos a darle un poquito para atrás, ya, como quien diríamos, ya la guerra entre Daddy Yankee y tú, pues, como que cesó, de la noche a la mañana, pues porque en se me... yo creo que, que, que los dos estamos en una actitud de, de trabajo, y yo no creo que, que... Yo no lo veo, yo no veo a Raymond, a Dary Yankee ni a ni a ninguno de los de los compañeros con los que, con los que tengo eh, competencia en lo que hacemos, como ninguno amenaza, ¿me entiendes? Porque yo no soy una amenaza para ellos, ellos lo único que tienen que hacer es escribir. Eh, eso es lo único que yo puedo lastimar a cualquier cantante escribiendo. Eh, a Yankee hoy en día lo tengo en, en un momento importante de la música porque La música reconoce a Dary como alguien importante de la música también, yo, no, yo no, no soy ignorante, no tengo los ojos cerrados, el espacio importante de la música, en este momento estoy en baja con el hombre. Ese es así, pero no estás tan en baja, aunque estés en baja, por lo menos en un minuto y 52 segundos, todo el mundo te dio el round a ti y estamos hablando a Yomo, ¿Qué en verdad le pasó, no, yo sé que tú no sabes qué le pasó con la mente a Yomo para tirarte, me imagino pues, ya tú sabes, Se dejó sí, yo, yo te voy a ser bien sincero Si hay algo de lo que yo no me voy a callar Es, es todo lo que siento Y pienso acerca de, lo, de los componentes de la compañía El señor Toro del Padre Polaco lleva Tantos años y yo Lo único que creo de Polaco es que es la mentira Más grande que le vendió DJ a la industria De la música De eh, segundo sé de Polaco que es el peor eh, Negocio que hizo Rafi Pina en su vida El tercero, que es la más clara que tengo, es que es un cáscara. Conmigo yo no creo que vaya a buscarse mucho. Se metió en algo que no tenía que meterse ni él, ni yo. Eh, yo vi de Yo una falta de respeto impresionante en, en tan solo querer levantarse a guerrillas con algo que no puede. Tú no puedes guerrillas con un tanque. A manopelar, tú no vas a ir con un lápiz y un papel a guerrer con un tanque. Porque te van a pasar por encima, un minuto cincuenta y dos. Me le pasó por encima, salió del sistema también. Y esto se muere, con, esto se muere con un solo fuletazo. Eso se muere con un solo fuletazo y yo solo dije a todos ellos, que es lo mejor de todos. Al sol de hoy eh, soy un varón y donde quiera que me paro, ellos saben que, que tienen que reconocer que soy un varón. Que al sol de hoy, eh, se los dije que les iba a terminar la guerra en dos o tres canciones. Oye, dos. Bueno, Eh, no, seguro que sí, es bueno Pero en verdad, en verdad, eso me chocó mucho Por lo menos de polaco Tanto que ustedes, que tú chocó participaste mucho, Me chocó mucho, a tú, mí tú, también tú. a mí también, Yo a polaco lo, lo respetaba muchísimo eh, Yo creo que el tomar la, la, la imagen De mi señora madre como para pa Querer tratar de hacer una canción Fue una falta de respeto de su parte eh, Y qué te digo Pues están pagando por lo que hicieron Y ya, hasta el sur de hoy yo tengo una meta Y es que de verdad, de verdad, esa compañía la cierro yo. Eso es de ahí. Oye, Don, ¿qué podemos esperar? Va a salir unos varios altis ahora en adelante? ¿O solamente estás preparando...? No, oh, no, no, estamos de cartel al género de nuevo. Estamos dando... Salgo en Los Brothers. Voy a terminar una compilación que se llama El Orfanato. Eh, si me vieron trabajando con Cinti Antigua en el remix que hice de, de... la canción I Wanna Love You de, de Akon con, con Teo Calderón también. Tienen que esperar Cintia Antigua, tienen que esperar al con quien hizo la segunda tiradera también que hice eh, cuando le crié a Yankee. Esos discos tienen que los Mario Vía, que estoy trabajando su disco también, el de mi corista. Estoy haciendo un montón de cosas, yo sé que este año 2007 va a ser bien bueno. Yo espero que sí, papá, este 2007 y 2008. Oye, Don, antes de terminar, este, te quería hacer una, una preguntita. Este, ¿Sí, nada más y nada menos que el problema de Arcángel. ¿Lo firmaste? ¿No lo firmaste? ¿Está en tentativa? ¿Qué es lo que hay? Mira, tú sabes que yo cuando... Cuando yo conocí a Alcángel, eh, lo conocí porque me lo llevaron a, a mi estudio a que, a que me enseñara su tema del primer disco de Los Bandoleros, El Callejón. Eh, desde ese día supe que era... Eh, como él dice que una maravilla, una, una cosa impresionante. Alcángel tiene esa facultad de, de convertir en melodía hasta una tiraera, ¿me entiendes?, hasta convertir en un perreo, una canción que es un bolero. Eh, Alcángel, al sol de hoy, sabe que es mi hermano, que donde estoy aquí, soy su hermano mayor, tengo todos los consejos que, que, que, que él necesite y sin interés de un centavo. Conozco a su mamá, conozco a su familia, lo respeto a él, respeto a su familia, respeto a su combo, porque su combo me respeta muchísimo también a mí. Al sol de hoy, me encantaría trabajar con Alcángel, sabe que tengo el deseo de trabajar con él, Que ten, sé que él tiene también mucho deseo de trabajar conmigo. Al sol de hoy estamos trabajando en su situación, sigue haciendo sus cosas. Hasta los otros días terminé de grabar un tema química sustancia con él. Yo creo que va a hacer muchas cosas buenas. Yo solamente le estoy dando tiempo al tiempo. Yo creo que el ángel y el Rey se juntan rápido después de de que de que esto pase de que por lo menos tú y Arcángel, que Dios quiera que se dé este o por lo menos usted tiene una buena relación porque cuando yo entreviste a el Alcángel me dijo que se ha quedado en tu casa y a gente sí, vacación. sí, Alcángel Alcángel es mi hermano su, su señora madre es una, una señora a quien yo respeto muchísimo y, y... Oti es como el cual es su nombre, la Oti es mi hermano, yo lo quiero muchísimo, lo respeto mucho y sobre todo eh, le doy esos consejos que yo sé que él necesita mucho en su carrera hasta el sol de hoy pero es un super artistazo, desde arriba hasta abajo no tiene, no hay, no hay de verdad, de verdad, puesto para el hombre, un nuevo talento como este vamos a tener que poner muchos, muchos años más Eso es así, oye Don, y entonces en, esta, en este conflicto ahora mismito ¿Tú tienes todavía buena relación con Sayon o tú crees que esto pues lo separó un poquito? Sayon es mi hermano, Sayon es mi hermano, Sayon se crió conmigo en la cerámica, en, en, en Carolina, desde chamaquito, en, en el mismo barrio, campeando, haciendo aquí, haciendo allá. Sayon sabe que, que, que quizás su relación con Arcángel se lastimó y que eso no lo lastimé yo, que yo desde siempre me mantuve a, a la izquierda, eh, al margen de la situación. Es mi hermano, sabe que conmigo puede contar. Desde, No tengo rencores con él, no tengo resentimientos con él, jamás lo he tenido. Eh, entiendo que, que quizás te algo sentido o molesto porque entiende que, que ahora yo quiero trabajar con quien fue su artista y hasta donde tengo entendido pues... Es imposible que quieras trabajar con alguien que no quiere trabajar contigo. Bueno, ya tú sabes, aquí queda todo aclarado. Oye, Don, de verdad, de corazón te quiero dar las gracias por estar... No, una... oh, gracias a ti, blanco, de verdad. En alto calibre. Aquí no son 10 pelagatos. Oye, sin respaldar el respeto a Puerto Rico, ya aquí sobrepasamos el tiempo al 35. Aquí son más de 400 mil personas que nos escuchan. De verdad, de corazón, te quiero dar las gracias. Pero, Don, ya tú sabes, pero antes de irnos, pues... La gente siempre pide una capela o algo que no se tire algo para que hacer alto calibre. Este, bueno, estaba a alto calibre solo los micrófonos son míos, ¿verdad que sí? Para pa, pa lo que usted quiera. Ok, sereno, para los de Goltar. Oye, cuando tú me conociste a mí, yo tenía tenis, hangueo en la disco y nunca te lavé el PM. Hoy en día tengo un Benny chavo, para comprarte una franquicia, Dennis, tenis para ti, pa' todos tus nenes. Nunca he dejado como bolón, se me rebeli, cuando zumba, no me zumba, con lo que te escribe el Dicen mujeres, famoso el dicho que dice que cualquier mamá puede hablarle hablarle matar por ahí por calmar los caprichos, soy más grande el que tú y lo digo con orgullo la chota, lo que yo me meta no es problema tuyo Cuenta y donde yo te vea, ande con quien ande, te van a dar diarrea te gato es pepe te coge vacaciones, crea, yo soy lo tuyo, tú tu por manteca flaquea Ea hey, diablo, ya tú sabes, don Omar, aquí en ah, alto no. calibre Radio yo se mueren con un culetazo, ya tú sabes oye no, antes de irnos de verdad te quiero dar las gracias nuevamente gracias, gracias mi hermano, de verdad, de verdad que sí, yo lo que único quiero decirle a la gente es que a diferencia de lo que de lo que. Un, un, un antiguo amigo quiere decirle al mundo que yo estoy donde estoy gracias a él yo estoy donde estoy gracias a todos mis fanáticos gracias a Dios que me sigue reconfortando gracias a gente como tú blanco que sigue siguiendo el género y que sigue estando pendiente de la verdad de lo que pasa en el género Ese es así, papá. y mi gente gracias este año 2007 que Dios me lo bendiga mucho Armagedón está en la calle, cuando lo cuando el reloj está en la calle Winnie, Ander, Omar, este es el Mario Vía y el Convete, tú sabes. Ah, tú sabes, alto calibre, 28, pero don, antes de irte, quiero que presentes aquí la canción que está reportando a todo el mundo, sintonía en alto calibre. Pues señoras y señores de la compañía contraria, repórtense. Reportense, que quiero ver como uno, uno... No yo espero porque que le tapende en el mundo dicen que yo soy